Jennifer López y Pitbull, esto se llama Bailar Nada Más, nuevamente volvemos a la información policial, recordemos que ya van un montón de horas, más de mediodía de esto que estaba sucediendo, en General Alvear allí murió una joven atropellada, se trata de Erika Farías, conductora de una moto que tenía 21 años, casada, madre de dos pequeños, allí hay un conductor prófugo, vamos a hablar del tema con el inspector Néstor Orio Zavala, buen día inspector, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto hablar con vos. Eh, bueno, ¿en qué eh, situación está en este momento eh, a más de cuánto? ¿15, 16 horas de sucedido el hecho? Bueno, sí. Lamentablemente a la noche de las 21 horas, más preciso, 20.50, fuimos noticiado de que había habido un accidente. Eh, y bueno, cuando llega el personal, que va en forma rápida, eh, justo estaba la ambulancia, o se habían... Estaban socorriendo a la, a la chica, cuando se iba el nosocomio ya estaba vida Así que, bueno, en el lugar no había nada, solamente la moto, y bueno, empecemos a hacer un ratificaje en forma rápida, convocamos a todo el personal, y bueno, lo bueno también de todo el personal de la comunidad es que se autoconvoca, así que sí. todo el personal empezó a trabajar, al estajo, eh, a chequear y buscar la única información que teníamos, que era un auto rojo, no tenemos marca, no tenemos nada. Eh, un testigo que vio que iba este por la eh hace la 25 de mayo que una una calle de la circunvalación y bueno empezamos a chequear Nos hemos parado de anoche, hemos trabajado chequeado toda la información, avisamos a todos los medios locales para que eh, la ciudadanía alguien si había visto algo algún testigo que nos va algún elemento eh, porque es importante sí. este, y bueno esto nunca había ocurrido y, y la verdad que duele mucho que estas conductas eh, ocurran en un lugar así, pueblo tan chico y tranquilo que nos conocemos todos, uh -huh. pero bueno, hasta ahora eh, seguimos buscando, seguimos chequeando todo, hemos convocado otras fuerzas también de policía para que nos ayuden en la investigación, no descartamos nada, todo lo que nos dice la ciudadanía nos indica lo vamos corroborando, pero bueno, hasta ahora eh, no, no hemos podido dar con el autor, no perdemos la esperanza de que, que, que, lo, que logremos esclarecerlo, eh, y bueno, Contamos con que toda la gente, eh, inclusive viene bien como me porque la gente de Saladillo, por ahí si alguien ve o se entera de que alguien tiene un auto rojo, que puede ser un Duna, un Pia 1, un Gol, que tiene un choque que puede ser del lado del conductor, este que pueda tener roto un espejo, abollado, que le falte pintura, que sea medio reciente, que, bueno, que colabore, que por favor que nos avise porque hay una familia que necesita saber que la verdad Y bueno, y esta persona se tiene que ser responsable de su acto. Seguro. ¿Cómo pueden contactar? Bueno, pueden llamar a los medios, en el caso tuyo, o a los medios locales de acá, de Alvear, o a la comisaría local de aliar Si fuera de Saladillo pueden llamar también a 101 de Saladillo, o a la comisaría local de Saladillo. En caso de que quieran llamar acá a alviar es el 02344... 81500 o 81501. Eh toda la información que nos puedan dar va a ser eh, chequeada y corroborada y ya muy agradecido si, si la gente colabora. Uh -huh. ahí está. Bueno, ojalá, ojalá se pueda este, resolver pronto, ¿no? Una familia destrozada, 21 años, dos hijos, perder este la vida en un accidente de tránsito, así es realmente muy muy muy conmovedor. ¿eh? Realmente. sí la verdad que nunca había ocurrido acá o sea paciente pues sí tal vez eh que hayan perdido la vida también eh pero son muy escasos y, bueno, y con esta conducta tan errónea de que se den a fuga no no tengo conocimiento yo sí. al menos de hace siete años que estoy acá nunca había ocurrido sí. también lo importante es que los jóvenes tomen conciencia del uso del casco sí. no llevaba el casco este y bueno y eso viste cuando uno lleva el casco siempre el paragolpe de la cabeza claro. y bueno, y las lesiones son muchas veces, como en este caso, irreversibles claro. así que nosotros cuando hacemos mucho control en eso, mucho hincapié por ahí los chicos protestan, la gente protesta, pero hay que tomar conciencia de que acá es un tema de salud, de salvar vida y no de costumbre o, o de hacer facha, como dicen los chicos hay que tomar conciencia que que la moto es peligrosa y que el paragolpe siempre es la cabeza y bueno, y después cuando suceden estas cosas Eh, todos nos lamentamos eh, así que también esto sirve para que todo el mundo tome conciencia de una vez por todas eh, y colaboremos todos ¿no? no solo que la policía haciendo controles el director de tránsito sino que toda la ciudadanía en general hable con los hijos o personas mayores y que todo el mundo use casco porque es la única forma de cuidarnos sí, bueno. eh, tomando conciencia y colaborando entre todos uh -huh. así que, Carlitos, gracias y bueno, seguiremos trabajando en forma incansable como estamos haciendo Hasta tratar de llegar a la hora darle tranquilidad a la familia. Seguro, seguro. Como siempre lo han hecho. Eh, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a Hasta luego. Chau, chau. Ahí estamos con... Toca un poco, ¿no? Es muy muy, to... muy, movilizante lo que sucedió y también las palabras de, del inspector Olios Zavala son movilizantes, ¿no? Por lo menos fuertes. Eh, Cambiamos de tema tenemos que cambiar de tema, tenemos un solidario por aquí eh, viernes y ahí sobre la avenida Berro en Roque Pérez, se perdió